Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Como bueno. siempre, agradecerte por el espacio y agradecerle a tu equipo. Sí, es como, como vos lo planteás: realmente, los trabajadores y trabajadoras municipales de m o r e n o necesitamos esa inyección、eh, como para no perder ante la inflación, como para poder、eh, llegar, llevar el plato de comida a nuestros hogares. Eh, ya lo hemos planteado en programas anteriores donde nos has entrevistado:、uh -huh. eh, que, que bueno, que los datos d i g a m o son s duros, fríos y que la, la realidad、eh, marca esta necesidad, la necesidad de, de inyectar、eh, un porcentaje、eh, superior en el tercer tramo que acordamos en Paritaria 2021. 1 q es o Bueno, el Ejecutivo sigue sin convocar a, la, a los premios、eh, eh, a l i a n a paritaria. Entonces, en la Asamblea,、eh, la semana pasada, se tomó la, la decisión、eh, de, bueno, de generar un paro, una、uh -huh. actividad ya concreta: paro y movilización para el día jueves, un paro de 24 horas,、eh, para intentar que, que el Ejecutivo entienda la necesidad de las y los trabajadores.、Uh -huh. Ahora,、eh, después del de anuncio de, del gremio de este paro, digo, frente a esta situación, el anuncio concreto, podría haber,、eh, se podría haber producido un llamado de última hora que evite el paro y que invite a dialogar y empezar a, a acercarse a ese 15% que ustedes plantearon en la reunión. ¿Hubo alguna comunicación de última hora por parte del gobierno Mariel Fernández con ustedes? Por ahora. Yo tengo conocimiento, no ha habido ningún tipo de, de comunicación. Hemos、eh, también abierto、eh, alguna alguna otra puerta, por llamarlo así.、Uh -huh. Hemos hecho una presentación en el Ministerio de Trabajo, a m e n del paro, con respecto a algunas eh, algunas eh, formas que viene o actitudes que viene teniendo el, el Ejecutivo.、Eh, mm, Y también el peligro、eh, de que saque o adelante este porcentaje del 8% por decreto,、eh, vulnerando la, la,、um, las leyes que, que hablan de negociación colectiva en ámbitos mixtos.、Eh, bueno, esperemos que no sea el, el, el camino que elijan,、eh, porque digo, cerrar una paritaria de forma unilateral、eh, no le hace bien ni a la gestión ni a los trabajadores,、mm. digamos. Entonces, nosotros estamos dispuestos al diálogo.、Eh, faltaría que, que esa decisión la tome el gobierno de Mariel Fernández.、Uh -huh. eh, sin embarrar la cancha, porque también ha habido algunas actitudes citando, por ejemplo, esta semana pasada, mientras nosotros estábamos con las y los trabajadores en asamblea,、eh, el gobierno de Mariel se reunía con Micheli、eh, y saca una publicación oficial planteando que. Eh, que hablaba, se juntó con Michel i para hablar sobre、eh, losidad trabajadoras a nivel local y a nivel nacional. La verdad que nosotros entendemos que Michel i no tiene ningún tipo de representatividad, no entendemos por qué,、eh, digamos, le pone el título de、eh, dirigente de la CTA, siendo que la CTA、eh, es dirigida por,、eh, por lo menos, la autónoma, por p e r i ó d i o Y por、eh, los compañeros y compañeras que fueron electos por los trabajadores.、Mm. Entonces, digamos, hay algunas actitudes que lo único que generan、eh, es embarrar la cancha.、Mm. Eh, y la verdad es que estamos muy preocupados con esta situación de los trabajadores municipales, porque, a d e m á s d e e s t o también hay como una idea de que,、eh, o una intencionalidad ...de que... de que la representatividad、eh, la tienen el Ejecutivo, digamos.、Mm. Y nosotros sabemos que digamos, los gobiernos pasan、eh, y los que quedamos son los trabajadores. Entonces, en ese sentido,、eh, y respetar la representatividad de, de las y los trabajadores agremiados,、eh, me, la verdad que me parece que lo único que hace eh, es embargar、eh, la cancha y, y cerrar los canales de diálogos que deberíamos de tener.、Mm. Recuerdo que los últimos meses del gobierno de Walter Festa fueron casi con, n r e c u e r i eran 80 o 90 días de medida s de fuerza del gremio de municipales frente a lo que sentían que era un destrato, una falta de reconocimiento, la imposibilidad justamente de dialogar y abordar la discusión sobre la recomposición salarial. Y había mucha esperanza, mucha expectativa puesta en el gobierno de Mariel Fernández, que hasta ahora bueno, no ha tenido grandes gestos para con ustedes. Que si bien en algún. A ver, tenemos que decirlo, en algunas cosas se ha mejorado,、uh -huh. eh, salvo el tema paritario, había un diálogo en diferentes、eh, situaciones o sectores, que era lo que le reclamábamos a Festa,、uh -huh. que uno tenía temáticas en los sectores y nadie te atendía, y, lo, y entonces lo único que nos quedaba era hacer acciones en diferentes sectores, presentaciones y demás. Ojalá que el, el gobierno. Eh, actual no tome la del mismo camino.、Uh -huh. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, los trabajadores están dispuestos al diálogo. Hemos puesto、eh, en muchos casos, hemos dado muchos gestos y puesto el pecho en la pandemia,、uh -huh. con lo cual、eh, nosotros entendemos que, que todavía no es tarde, que,、sí. que tiene que reflexionar y claramente esa reflexión va a ser llevada adelante、eh, si hay un, un paro、eh, contundente.、Uh -huh. Entonces apostamos. A esto, a que los y las trabajadoras municipales、eh, se sumen al paro y que sea contundente y que de esa forma podamos、eh, convencer al Ejecutivo de sentarse、eh, a dar la discusión en donde corresponde, porque también hay muchas voces que planteaban que,、eh, de parte del Ejecutivo, q u ellos e estaban dispuestos al diálogo y a dar la discusión, inclusive de la representatividad de los trabajadores. Digo, ese tipo de discusión. Hay que darla, pero en los, en los ámbitos、eh, pertinentes.、Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, vamos a revalidar nuestro, nuestro mandato, la, nuestra conducción dentro de la Verde Anusate. Tenemos el 13 de diciembre、eh, elecciones y ahí es donde los trabajadores van a decir si la Verde, si nosotros、eh, conducimos o no、eh, a los trabajadores.、Uh -huh. Digamos, el resto. Se tiene que dar la discusión paritaria en la mesa paritaria, donde hay un ámbito mixto、eh, y, y listo, digamos. No hay mucha vuelta en ese sentido. Bien, Raúl, quedamos aquí atentos a lo que s u c e d e el próximo jueves y a ver con la expectativa puesta en que se abra la instancia de d i á l o g o en esta última quincena de diciembre para que los trabajadores municipales puedan pasar las fiestas, por lo menos con un salario que esté más cercano ¿no? a la canasta básica. Tal cual. Y bueno, nuevamente instar, porque esto obviamente también este, por nuestras redes llega a los trabajadores y trabajadoras, a instar a que, a que pierdan el miedo, que militen, que entiendan que este paro no es en contra de nadie, sino a favor de las y los trabajadores municipales. Raúl, muchas gracias.、Un、abrazo grande. Que tengas buen día, Daniel.